え <parece> <Sí, sí. S 1> Respuesta, nadie da una solución. Por eso s p i b e s injustamente murieron siendo inocentes. ファレシた